Cuento un poco el partido de ayer, un partido que, que en los tres primeros cuartos jugamos como lo habíamos planificado en un principio, manejando el ritmo, eh, jugando con mucha intensidad, uh -huh. eh, sacamos una, una diferencia importante y bueno, en el último cuarto eso nos cambiaron un poco, nos, nos pusieron gente grande que, que nos, plico, no, nos complicó mucho en el, en el rebote defensivo nuestro y y le dio eh, segunda oportunidad y hasta triple oportunidad y bueno, eso lo aprovecharon y, y llegamos a un final eh, parejo nosotros nos fuimos en una parte en zona para, para intentar sacar un poco ritmo de ritmo a ellos y bueno, eh, en ese final parejo defendimos un poco mejor y tuvimos el ataque más efectivo y, y nos llevamos un triunfo que a nosotros nos sirve mucho ahora Pensando en el partido de hoy, eh, también va a ser un juego complicado porque ellos tienen un base de mucha experiencia y, y que juegan a su ritmo. Eh, Unos hombres grandes que juegan muy intenso también y que posiblemente viendo el partido nuestro van a intentar complicarnos en el rebote. Sabemos que nos jugamos mucho hoy porque bueno, de ganar, eh, de ganar ya mañana definiríamos en un partido único con con Guaro y bueno, eh, intentaremos llegar a un triunfo triunfos para mañana eh, jugarnos contra ellos, porque cuando de perder se nos complicaría porque habría que ganar mañana por, por una diferencia importante y, y viendo el equipo de, de, de Guaro, que es un equipo que cuenta con muchos jugadores de selección y después que en su cancha se hacen fuertes, bueno, porque... Eh, 12.000 personas metiendo presión se complicaría, así que bueno eh, nos jugaremos todos al partido hoy para llegar más tranquilo mañana así que, bueno, con, con esas expectativas, ¿no? Bueno, un buen testimonio de, del bicho Lescano, también tenemos la palabra de, de Enzo Caferata hablando de la, de la victoria de ayer, gracias Matías y gracias señor Traversa por, bueno, por pedirle a Lescano que haga el balance y el análisis el equipo Todo del, del bien, hay buena, esto va, básicamente es entendernos entre todos, hay buena predisposición, hay mucha gente que quiere escuchar a los, a, a los protagonistas y, bueno, no se puede en vivo, que es nuestro deseo de poder convers, conversar con ellos, buscamos alternativas, esta es una de ellas, y los jugadores de San Martín justo estaban llegando al hotel, así que el agradecimiento a Bicho, el, el agradecimiento también a, a Enzo y a todos, porque tienen buena predisposición, eh... Para contarnos qué pasó. No, la idea es acercarnos. Ahí está, ahí está. Y que la gente también tenga un testimonio sí, obvio. de aquellos que nos están representando. A ver qué decía Caferata. Lo vivimos bien, la verdad que, que muy bien. Es una, un estadio eh, hermoso. El partido eh, teníamos bastante estudiado a Mollía. Así que bueno, por suerte eh, se dio el triunfo que era importante para, para arrancar, arrancar bien. Con Franca, bueno, va a ser importante. Eh, ganar de vuelta para, para ir a jugar una final con, con el equipo local. Eh, creo que lo ganamos bien cuando pudimos imponer nuestra nuestra intensidad defensiva que es lo que por ahí venimos haciendo bien de hace ratos en, en la liga y, y bueno, en el final creo que lo que cerramos bien, también Larry ahí se creó el equipo pero bueno, creo que en general... Eh, nosotros para sentirnos cómodos y ganar necesitamos imponer eh, ese ritmo de juego en lo individual me sentí bien eh, creo que vengo ayudando al equipo eh, así que me sentí cómodo en la cancha ya con, había jugado varias veces contra contra Mollí, así que bueno, conocí bastante a los jugadores y, y por eso también estaba bueno para mí eh, pero, pero bueno Estoy muy contento en el equipo. Franca es un rival duro. Eh, hoy, bueno, faltando cuatro minutos se le puso un doble. Eh, es un equipo que, que es bravo, que, bueno, se, se apoya mucho en, en el juego de Necinho y en, y en lo que genera él. Eh, pero, bueno, creo que si, si planteamos bien y podemos imponer esa intensidad defensiva que hablábamos antes... Eh, tenemos muchas mucha posibilidades de, de llevarnos la victoria Bueno, la palabra de Enzo Cafferata, Este el fixture sigue de esta manera, hoy van a jugar a las 5 y cuarto de la tarde para vos que tenés DirecTV lo podés ver San Martín de Corrientes frente a